mi ya tú sabes, aquí en Alto Calibre Radio Show ya tú sabes, como siempre, sobrepasando las 650 mil personas radio escucha en tan solo dos años, así que nos escucha a través de diferentes páginas también en la fuerza, ya tú sabes la calibre.net y bueno, directamente desde el 787, mi gente representando la compañía White Record óyeme, la melodía ya salió para la calle estamos hablando de nada más y nada menos que de Tony Dice Señor, ¿cómo está mi gente por allá? Súper contento, ya estamos en la calle. Y primer álbum, súper contento, blanco ¿Cómo estamos? Ya tú sabes, todo bien Tony, gracias por estar por primera vez, que no sea la última aquí en nuestro show, en Alto Calibre Radio Show. Este, bueno Tony, tenemos un par de cositas, ya tú sabes, yo soy el, el temerario de las preguntas y de las entrevistas. Toda la gente que ha pasado por mi programa, ya tú sabes. Este dice, Blanco, usted es el rey, usted es el rey. Usted tira por eso que yo le contesto. Así que, bueno, Tony, ¿cuándo se supone que salga la melodía de la calle? wow este, este año de pasa ¿verdad? en abril a finales de abril estamos en la calle ya blanco estoy súper ansioso ansioso de seguir trabajando de seguir convirtiendo mis ideas en proyectos mi primer álbum te diría que no es no es un disco de reggaetón tiene de todo un poco tiene canciones que reflejan mi vivencia, canciones que la gente que serio se identifica, canciones de bajo más para para las mujeres tiene salsa música terno de lado mejor de mi mi primer álbum Yeah. Ese es así, Tony. Este, pudimos escuchar parte, parte de, de, de la producción tuya, muy buena. Ya tú sabes, obviamente, tú lo dices todo en el intro, que tú no vienes a frontear ni vienes a decir que tú eres el más que vende. que si es Una cosa que te mantuviste real, ya tú sabes, que, que por lo menos que eso le ha gustado a todo el mundo que ha escuchado por lo menos el intro de Tony Dice. Eso, estoy súper contento, es con el blanco, ¿verdad? A veces, con la vida, la vida rutinaria que le ha tocado a uno en esta vida, pues la gente... Llega a pensar a uno que uno es diferente, ¿verdad? Mi gente, seguimos con los pies en la tierra, la humildad es lo que prevalece y siempre he querido hacer un buen trabajo, como darle respeto al público que se lo merece, ¿verdad? Ya estamos en el 2008, hay mucha déficit en el género y llegó el momento de que el género tome otro nivel. Y aquí está mi primer álbum, tiene boleros, tiene de todo un poco para toda generación, para los jóvenes, para las personas mayores, un buen disco bien trabajado y de verdad que es mejor demostrarlo a lado de los comandantes de y Ander, que están produciendo como nunca, ¿verdad? Con Víctor Tuve toda la posteada Fichipeña. Es un buen disco trabajador blanco y como que va a público en este año, lo mejor de mí en el 2008 la melodía de la calle. Me gustó eso, Tony, que dijiste, ya tú sabes, que, que tú sabes, lo trabajaron obviamente por la gente a, a lo que tú representas, lo que es Wising y Yandel. Este, Tony, o se escuchó muchos comentarios por ahí. Y pues, y, y, y a nosotros no nos gusta llevarle el pochincho porque siempre los artistas llegan a esta emisora y son ustedes los que le dejan saber al público si es cierto o no es cierto, si es rumor o no es rumor se regó mucho mucho por ahí ya tú sabes de que Tony Dice pues eh, no se sabía si quería dejar la White Record a W White Record porque hubo un tiempo que supuestamente verdad ni que Daddy Yankee le ofreció un contrato al gran Tony Dice para que se fuera con él para la compañía de, de, de Daddy Yankee. ¿Qué es cierto ahí en eso? Sus humores yo diría que eso siempre pasa, de verdad. Cuando uno a veces se aleja, cuando la gente no sabe de lo que está pasando, pues sí, ocurren así humores. Y pues nunca tuve contacto, por pues, serte sincero, con Daddy Yankee. Tuve un momento de confusión que me alejé de la compañía, malentendimiento. La compañía estaba formándose poco a poco, ...y desorganizaciones un poco en la oficina... ...era un momento de mucha confusión... ...que fueron aproximadamente cinco meses... ...que estuve con mi propia oficina... ...pero nuevamente nos reunimos... ...lo importante es la buena comunicación... ...nos entendemos sin ninguna guerra ...de lado y Ander... ...porque nos hemos sentado... ...y aparte de ser artistas... ...hemos crecido como hermanos... ...nos conocimos los estudios... ...y cuando trabajamos en la unión... ...vemos lo que, es, lo que es la fuerza... ...como dice el jefran... ...y lo que nos importa es... ...darle a la calle lo que se merece... la verdad es lo que representa, a veces sí. no siempre familia es nuestra sangre, sino lo que se puede convertir en ella y yo estoy súper contento de trabajar con los muchachos y seguiré, ¿verdad? me falta un disco y a lo mejor seguiremos con otros caminos, pero ahora estamos bien. En eso te voy a poner yo ahora mismo, una pregunta para ponerte entre la espada y la pared, ahora mismo, si tú no hubieras hecho este disco con Wisin y Yandel y no estuvieras firmado con ellos, ¿tú volverías a firmar con algún artista independiente que sea Wisin y Yandel? ¿Firmarías tú con otro artista? fíjate, sí, de... abriría mi propia disquera, diría yo. <risa> y en verdad, es cuestión de a veces demostrarle que uno puede, de verdad. A mí, gusta, a mí me gusta el objeto y pues si pasaría de esa manera, o sea, que, yo, yo picho a Maquito como cualquier otro que con mi demo tocaba todas las puertas, pasé por los mismos que de y Ander también y hubo momentos que tampoco pudieron darme la mano. A, pues, a veces las cosas son pues porque están ahí y... ¿Cómo te lo puedo decir? solo Dios sabe el camino de uno y me dieron la oportunidad los muchachos soy, soy agradecido de verdad y estamos trabajando para esto para, para demostrar quiénes somos ese es así ¿no? y te deseamos todo lo mejor en verdad Tony porque de verdad de verdad que eh, bueno yo te digo una cosa bro, este, yo pensaba, eh, cuando por lo menos las canciones que tengo, yo escuché parte del disco y yo dije, wow, de verdad, de verdad que Tony no viene con lo mismo, este, tampoco eres una persona, un artista de estar eh, metido en varios artis, porque la gente no te está escuchando en varios artis, ya tú sabes todo el tiempo, tú sabes, tú eh, pues, eres un poquito más reservado, sales de las producciones de Wisin y Andel, te haces esto con este otro, tú sabes, un featuring con alguien que ya hizo una canción, un remix, pero que de verdad, de verdad, pues en eso en eso te la doy, porque bueno ha, ha pegado todas las canciones que has tirado hasta ahora, sea como solista o sea también en remix de otros artistas gracias, gracias mano, de verdad a veces, como te digo, estaba en el grupo B pero me cansé de estar en el grupo B vamos para el grupo A y para eso pues hay que a veces darse exclusividad, no estar saliendo muchos CD es bueno pero llega el tiempo que uno como que se quema, yo mejor prefiero reservarme y, y dar todo en el momento que se debe hacer Mi primer álbum, son temas que he escrito, que tenía guardado desde hace tiempo, que se reflejan mis vivencias, se reflejan muchas cosas que gente se identifica con ellos. Y el segundo disco, acho, ni te quiero hablar, no me gusta contar como te lo digo, el segundo disco va a ser otra cosa también. ¿verdad? O sea, que cuando ya tú estás hablando del segundo disco, es que ya casi está hecho. Estamos trabajando en eso, eso es así, poco a poquito. Mientras tanto nos mantenemos de aquí para allá viajando, muchos programas, comunicándose con ustedes, que son los que le, le dicen a la gente cómo es que estamos nosotros de ¿verdad? Flaco, no ha no pasado nada con la melodía de la calle. Es, 15 de es, abril. Ese es bueno, ¿no? De verdad, de verdad, me alegro mucho. Eh, Tony, este, sé que te hice la pregunta de los varios altis, pero ya que hay que grabado y que hay, venga a salir algo por ahí antes de tu disco o después de tu disco, ¿no hay nada por ahí pendiente? Pronto vienen por ahí los reloads de los extraterrestres, vienen por ahí muchos futuring de sorpresa, no quisiera decir nada todavía, pero creo que voy a ser alguien con que se parece mucho a mí. <risa> Eh, ay, <risa> no. Ok, eso es sorpresa <risa> uh, No, más, no voy a mencionar ni nombre No voy a mencionar <risa> ni nombre por si acaso, tú sabes Este, se da o no se da, tú sabes Esperemos que, que, que sea un palo, este Guau, wow, pero... <risa> Me cogiste de sorpresa, ahí, bro. Yo sé que todo el mundo ahora mismo está escuchando la entrevista. Callado, callado, callado. Sí, tienes que estar mencionando ahora mismo todo el mundo los nombres. Esa es fulano, esa es fulano, esa es fulano. <risa> este, oye, la no, Tony, de verdad que te deseo lo mejor. Ya tú sabes este 2008, que es 2009 ya tú sabes que te trae, olvídate. Mucho éxito más y verdad y, y, y, y que te pongas tú también en el nivel que están tus jefes, ya tú sabes, Wisin y Yandel, porque tú eh, artista eres ya tú sabes y, y talento tiene. Gracias, gracias. De eso se trata y que siempre para cosechar, como decía el abuelo de Dios mío y seguir para adelante, ¿verdad? Gracias a todo el público de Puerto Rico todo el público mundial que escucha aquí Alto Calibre, con el Black Ops, o que mi gente, no ha pasado nada o que sigan sintonizando y gracias por la oportunidad nuevamente, ¿verdad? Bueno, pues Tony, antes de irte, ya tú sabes presenta por aquí, por Alto Calibre Radio Show una canción de que le titularon por la red del internet, permítanme con Yandel, ese tema el título, ¿es así o no es así? El tema se titula Si sí se nos da, el video va a estar esta semana, para darle un poquito de entreverse, el video va a ser como esa película de Play Plane, ese parisito en ese avión privado, de todo un poco, la fanática que pues está loca por conocer la Yandel, a lo mejor yo pueda compartir con ella, Si sí se nos da, y salimos aquí por el To Libre, Zumba Blanco. Me pregunto como si no supiera nada, Sörtiande con la melodin de la calle Tony Day. Så se nos och Y salimos A solas Permítame och vi går total más mínimo Así se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo y sigue yo te Matamos tiempo aquí aquí aquí sé <risa> <risa> si es que se les hace imposible hacer música como esta de copiloto nada más y nada capitaneando la nave tiny A los 16 años antes Mercedes, mándate yo. Mario Su. La melodía de la calle. Tony Dykes. Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes.